Bueno, estamos ya recibiéndolo a Plinio, que está con nosotros en comunicación. Lo estábamos viendo recién ahora, ¿no? Pero no importa. Eh, ¿Estás escuchando bien, Plinio? Buenos días, Ángeles. Te escucho perfectamente. Buenos días a todos los oyentes de Radio Centenario. Muy bien, Plinio, viste que hoy no tenemos a, a Hernán en la vuelta, ¿no? Sí, yo supe que Hernán se está cambiando de casa. Yo tengo una larga, una larga experiencia en esto y le dije para que quede, que se quede tranquilo, en tres semanas la casa funcionará. Muy bien, esperemos que sea así, estamos seguros que va a ser así. Eh, Plinio, yendo a los temas que nos pasabas, Eh, el primero tiene que ver con eh, que se entregó a la Policía Federal el primer líder miliciano. Tenemos que pedirte que nos aclares primero qué es el primer líder miliciano, qué es ser líder miliciano. Sí, aquí en realidad estamos en una semana muy tranquila, ¿no? Es como si Brasil entrara en vacaciones y las cosas quedarán, más o menos tranquila, salvo alguna sorpresa, hasta el carnaval. Pero la gran noticia de la semana fue la presión de Luis Antonio de Silva Braga, que se apellida Zinho, ¿no? que es un, el mayor jefe de milicia de Río de Janeiro. ¿Qué son las milicias? Son organizaciones criminosas hechas con, básicamente de policiales y expoliciales y que ganan plata asumiendo funciones en la en las grandes en la gran periferia de, de Río de Janeiro no venta venta de TV a, cla, a cable venta de gas uh, control del transporte público no y por ahí y, y ahora se metieron también con narcotráfico Y con esto, esta organización controlaba un tercio de la ciudad de San Pablo y era el hombre más, digamos, procurado de la policía de Río de Janeiro. Estaba forajido desde el 2018. Bueno, pero ¿qué tiene esto a ver con, con para los uruguayos? Sí. ¿no? Porque aquí estamos hablando para los uruguayos. Esto tiene a ver con la crisis de la seguridad pública en Río de Janeiro. ¿No? Hace unos meses... Eh, discutimos aquí el asesinato de tres médicos por accidente y, y, y esta prisión de, de Zino tiene a ver con estas eh, digamos, con esta violencia contra los médicos en territorio donde se supone que no se debe asesinar libremente ¿no? entonces, este señor y es interesante para entender el caos que es la seguridad pública en Río de Janeiro Este señor se entregó a la Policía Federal. ¿Por qué? Porque tenía miedo de ser muerto por la policía militar y por la policía civil de Río de Janeiro. Porque la mafia del crimen organizado es tan fuerte en Río que los, las policías como instituciones están involucradas en el crimen. Entonces este señor vio que, el, que, que su situación estaba, digamos, militarmente delicada Entonces negoció con la policía federal y claro. se entregó con, digamos, el acuerdo que no lo entreguen a la policía militar o civil, porque ellas también tiene acuerdos con otras milicias, tienen acuerdos con el narcotráfico, y él se sentía entonces vulnerable con claro. eso. ¿Cuál es la, la consecuencia, Ángeles, de esto? Hay dos consecuencias que... quedaremos observando y si es el caso, la discutimos aquí en la radio la primera es que esto puede desencadenar una guerra de facciones, toda vez que cae un capo, se abre un vacío y las empresas de ilícitas de narcotráfico y criminales, empiezan a disputar terreno, entonces esta es una posibilidad y la otra es el gran susto político, porque estos señores tienen conexiones para arriba, no se con... controla un tercio de la ciudad sin conexiones con jueces, con delegados, con diputados, ¿no? O con con el gobernador. Entonces esto también puede generar crisis política en el estado de Río sí. de Janeiro. Y además hay, nosotros decimos hay pica, es, hay contraposición entre polis, distintos cuerpos represivos, ¿no? Muchas veces son enfrentamientos muy importantes. Para que tengas una idea, Ángeles, el Río de Janeiro hace poco tiempo no tenía secretario de la seguridad pública, que todos los estados tienen. Entonces yo le pregunté a un amigo de Río, que fue consejero municipal, ¿por qué esto? Y él me dijo, ah, no, porque es lo siguiente, la policía militar y la policía civil tienen diferentes conexiones con el crimen. Y dentro de cada policía, los delegados también tienen Diferentes conexiones. Entonces ya el Estado no tiene poder de centralizar la política de seguridad. Entonces la fragmentó. Es una especie de una feudalización del poder del Estado sobre la represión. ¿Y cuál es la causa de la, fe de, de la eh, feudalización? La causa es que los grupos son distintos y cada policía se asocia a un determinado grupo. Esto muestra el grado avanzado de degeneración del estado del río de Janeiro. Clarísimo, clarísimo. Bueno, dejando este tema, pasando a otro. Siempre más contigo hablamos de temas que tienen que ver con la economía por razones obvias. Pero hay una determinación allí, una decisión anunciada por el propio Lula de nuevo salario mínimo. No es, por lo que vi, no es un simple aumento, sino que habla de cambios. al aumento del salario mínimo. Sí, en realidad, como estamos en un vacío, ahora está todo muy calmo, el gobierno Lula queda muy preocupado en dar noticias positivas. Hay toda una, una política de administración de la barbarie donde los gobiernos tienen que preocuparse mucho en dar noticias positivas. Entonces, sí. Lula anuncia una nueva política de salario mínimo que es en realidad la que ya tenía anteriormente. O sea, que ahora todo, todos los años el salario va a tener reajuste de la inflación más un aumento real que va, será igual al promedio de la tasa de crecimiento de la economía en los últimos dos años. Bueno, eso es, un, es una novedad en el caso brasileño porque desde que Temer llegó a la presidencia, El salario mínimo no tiene aumentos, pero tampoco es una gran novedad, es más un factoide, porque como la economía está estagnada, los aumentos reales son minúsculos. En el caso ahora, el aumento real será de menos de 3%, 2,99% de aumento real. Claro, mejor un aumento real mínimo que ningún aumento, pero lo mejor sería un buen aumento, ¿no? Es una noticia importante, Ángeles, porque el salario mínimo afecta directamente a 22, 23 millones de brasileños y de manera indirecta es una referencia de salario para 54 millones de brasileños, que es casi un cuarto de la población brasileña, ¿no? Pero de cualquier manera hay que siempre quedar ¿no? para para que el público uruguayo tenga la referencia. Aquí en Brasil llevamos las cosas en serio. Entonces, no es como Uruguay. Cuando hablamos salario mínimo, es mínimo. ¿no? O sea, no es, no es bien chico. ¿no? Bien mínimo. Es un, para que tengan un, una idea. ¿Cuál es el nuevo salario mínimo de Lula? 294 dólares en el dólar de hoy, que es un dólar que está muy... valorizado, porque se está valorizando. El aumento conmemorado por Lula es de 19 dólares al año. ¿Cuál es el salario mínimo de Uruguay? Y ustedes me corrigen si yo agarré el dato equivocado, que es un dato de 2022. En Uruguay, el salario mínimo es de 540 dólares. En Paraguay, 349 dólares. Y en Bolivia, que es tenido como un país muy pobre, principalmente por los brasileños que se creen un imperio aquí, es de 325 dólares. O sea, bien superior al salario brasileño que este salario en un dólar que ahora está valorizado. Si estuviera con la cotación de dos meses atrás, sería aún mucho menor. Entonces, el salario mínimo en Brasil es muy bajo. Y para terminar esto, que, que yo creo que puede ser de interés para que los uruguayos entiendan lo que es Brasil, ¿no? Brasil tiene en la ley lo que tiene que ser el salario mínimo. Y ahí está discriminado lo que tiene que comprar el salario mínimo. Hay un instituto sindical que calcula esto, que es el Departamento Intersindical de Estudios Socioeconómicos. Y según este departamento, que es muy reputado aquí en Brasil, El salario mínimo debería ser, en Brasil hoy día, de seis mil y trescientos reales. Pero es de mil cuatrocientos ahora con el aumento de Lula. O sea, el salario mínimo brasileño es 446 veces inferior a lo que dice la ley que tiene que ser el salario mínimo. O sea, en Brasil... nada más que 15% de los trabajadores reciben arriba de este salario mínimo necesario que que es lo que está en la ley entonces en Brasil hay lo que está en la ley siempre muy bonito pero lo que está en la realidad muy abajo entonces la la ley promete salario mínimo sueco pero paga salario mínimo de Haití bien El tema de los indígenas, Plinio, que desde hace varias audiciones hacemos referencia, pero vos hablás de una nota trágica eh, que ha ocurrido en estos últimos días. Sí, yo creo que Radio Centenario es siempre un, una voz, ¿no? En la oscuridad que tenemos en América Latina. ¿no? Y tenemos una nota trágica que es la, la, el asesinato de lo que nos llam, nosotros llamamos de cacique, no sé cómo se dice sí, en español. Sí, cacique. Un cacique pataxó, ¿no? que se llama Lucas Santos de Oliveira, que fue asesinado en el sur de Bahía, en una ciudad que se llama Pau Brasil, que es muy simbólico porque Brasil se llama Brasil por causa de este Pau Brasil, que era fue la primera explotación colonial brasileña, una, una madera roja muy buena para hacer barcos y para hacer tintura. Muy simbólica bueno, esta muerte en ese lugar. Y no es la primera, ¿no? Dos meses atrás mataron más dos. Entonces, es en realidad una disputa de tierra que ya está instalada en Brasil, que se agravó mucho durante el gobierno Bolsonaro, ¿no? En el periodo de Bolsonaro Ángeles, 795 lideranzas indígenas fueron asesinadas. Y esto tiene a ver, como todos aquí en la radio saben, con. el galope del agronegocio y del extractivismo mineral hacia las tierras indígenas. ¿no? Y esta la dificultad que hay de limitar no la, la, la hambre de, de lucro de los grandes empresarios. Bien, y nos queda para lo último el tema Miley, que todos los programas venimos hablando desde que ganó Miley, sobre eh, las ideas económicas, ¿no? Las medidas. Ya hay ideas, algunas convertidas a, a medidas tomadas por mi ley en Argentina, otras que ha planteado desde el momento de la asunción y que no se le ha hecho fácil llevarlas adelante. Pero bueno, ¿cómo se debate esto eh, allí? Bueno, Ángeles, yo no veía ahí una, un cuadro general de las medidas y leí los, las referencias que yo tengo de... compañeros economistas en eh, Argentina. ¿Qué es lo que está haciendo Milley? Milley es un adepto fanático del ne neoliberalismo más fundamentalista que hay, que es del austríaco von Mises ¿no? y de Hayek. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Él propone, para decirlo de manera clara, una guerra contra el pueblo. Una guerra económica, una guerra política y una guerra ideológica. Sí. Porque ellas vienen juntas. ¿Cuál es la guerra económica? ¿Qué es lo que se trata? Se trata en realidad de rebajar la, el nivel tradicional de vida de los trabajadores argentinos. ¿no? Esta es el, la clave de todo esto. ¿Y cómo se hace esto? Primero con un conjunto de reformas liberales. Lo que aquí en Brasil se hizo del 16 hasta el 22, ¿no? Eh, mi ley lo quiere hacer concentrado en menos de, de digamos, al tiro, al llegar. Sí. Entonces son privatizaciones, por ejemplo, de las petroleras, de la línea aérea, ¿no? De los medios de comunicación para que el gobierno no tenga cómo comunicarse con el pueblo, para que el control de la opinión. que de totalmente manos privadas, una desreglamentación de los alquileres, que esto lo hizo, eh, lo hizo Color Gimeno en Brasil en los 90, ¿no? Corte de transferencias a las provincias, que son muy, algunas muy económicamente, muy débiles, y que dependen mucho de, de recursos que vienen del gobierno federal. Reducción de las pensiones, reforma de las leyes del trabajo, reforma administrativa son las, lo, lo, las llamadas reformas liberales que nosotros aquí en Brasil llamamos de contrarreformas porque el, cuál es el propósito disminuir la presencia del Estado en la sí. economía sí. y abrir espacio para mercantilizar los servicios públicos Entonces, esta es una medida al lado de esto hay las medidas conyunturales para contener la inflación ¿no? y estabilizar la economía. ¿Y qué es lo que está proponiendo? Hizo una devaluación del, del, de la moneda argentina, del 100%, que es muy fuerte, y un corte de gasto, pero así, sí, draconiano. ¿no? Ayer anunció la demisión de mil trabajadores. Entonces, es una... No como si estuviéramos en un auto y el tipo mete el pie en el freno, pero... total. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que esto viene? La consecuencia más probable es que, del punto de vista económico, es que Argentina entre en una recesión, pero en una depresión muy, muy fuerte. ¿Y va a resolver la hiperinflación? La, la inflación, no. De mi punto de vista, al contrario. Y eso, yo creo que, como ahí lo digo, como Como economista, claro, mirando de lejos, pero es la intuición que yo tengo aquí. Porque el gran problema de, de Argentina no es exceso de gastos, es exceso de deudas, y sobre todo de deuda externa. Y sobre esto el gobierno Milley, calladito, no hizo nada. Entonces la sangría financiera continúa. Entonces si uno hace una devaluación del dólar, pero no estabiliza digamos las cuentas externas el balance de pagos la, la, esto resulta en más inflación y una inflación que yo creo que corre el riesgo de caminar para la hiperinflación, no solo sí. una inflación elevada, pero una hiperinflación entonces de mi punto de vista es una medida trágica y se va a ver esto muy rapidito, pero claro no Ángeles tiene consecuencias políticas porque para hacer una violencia de esta hay que haber mano dura ¿no? y hay que haber lucha ideológica, anticomunismo, an criminalización del movimiento social y criminalización aún de la política misma si esto hay algún tipo de, de, de digamos, de contraposición muy fuerte. Entonces yo creo que Argentina... Eh, está en un periodo muy muy delicado y yo siempre cuando pienso en esto me recuerdo de la bella música Don't Cry For Me Argentina, porque el pueblo argentino tendrá que luchar mucho para detener esta especie de blitzkrieg del gran capital contra el pueblo argentino. Está ah, claro. Por supuesto, Plinio, que en los próxim las próximas semanas, acá el tiempo cuenta hora a hora, ¿no? Lo que va a suceder allí. Eh, te vamos a tener ahí como... Para que nos asesores también, además de los argentinos, que obviamente hemos conversado en estos días con un diputado, con economistas, eh, pero nos gustaría seguir teniendo tu opinión sobre el asunto. Por hoy lo que nos queda es, al ser la última columna del año, agradecerte por lo de todo el año que le hace mucho bien a la radio, nos hace mucho bien a nosotros que estés allí de, de respaldo para, para lo que es la salida al aire de esta radio, que sigue queriendo tener una opinión comprometida con los trabajadores y con el pueblo y convencida de que hay una sola salida, que es el socialismo. Así que, Plinio, un abrazo grande, buen fin de año para vos, para tu familia, para los compañeros y... Por supuesto, la semana que viene, si vos estás, te estaremos llamando. No, Yo siempre apuesto para Radio Centenario, un gran orgullo poder participar de la radio, de, de dialogar con el público uruguayo, que son no, que muy importante, y, y de poder estar en esta experiencia que ustedes hacen. que es una experiencia de dar oxígeno en un ambiente claustrofóbico. O sea que yo estoy siempre aquí en la trinchera brasileña eh, defendiendo los colores de Radio Centenario. Un, un buen año para ti, para todo el equipo de respaldo, para Hernán, para Diego, que está en el equipo equivocado, pero eso es lo de menos. Y Está en el equipo de respaldo él también, está en el equipo de respaldo. No bien, lo cambies no, de, no campo. de campo. No voy a entrar en esta controversia no. sin la presencia de Hernán. Y, y, y a todos los oyentes que nos, que nos, en realidad, que dan el propósito y que permiten que una radio sea, digamos, una radio crítica en, una, en un ambiente de, de ignorancia total. Muy, Gracias, Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.